...especial para marcha. Primero, nosotros queremos borrar la idea de accidente... ...que por accidente que te caiga un rayo en la cabeza... ...pero esto se hubiera evitado si se hacen los controles... ...que se tienen que hacer, si se hacen las inversiones... ...que se, que se tienen que hacer y si se funciona... ...como, como se tiene que funcionar. Eh, eh, lamentablemente, nosotros venimos denunciando... ...desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo... ...el estado deplorable eh, y, y precario... ...en el que se presta este servicio... Eh, ...esta formación... Eh, ...que tuvo problemas de frenos... ...hoy... Eh, eh, ...pasó dos meses... Eh, ...sin... Eh, eh, eh, ...radiada... ...es decir, sin prestar servicio... ...porque se, porque tenía problemas con sus compresores... ...el compresor es el que rige... ...todo el sistema de frenado... ...de frenado, apertura de puertas y bocina... Eh, dos, meses, ...dos meses parado... Eh, cuando salió eh, esta, este tipo de formación que son los Toshivas viejos tiene que tener un compresor por, por, por coche eh, es decir, tenían que tener ocho, ocho compresores eh, funcionaron hasta antes de ayer solo con cuatro ayer se le agregó uno más pero este eh, se le hizo una, una revisión parcial no se lo revisó en forma total eh, Eh, que hubiera meritado en, en la tarea que se le había hecho, pero junto con esto eh, tenemos que decir que que eh, esto fue tuvo un desenlace trágico, pero eh, cuatro formaciones tuvieron problemas de freno en el día de hoy, es decir, así que es un problema recurrente, este, por, por, este, eh, y muchas veces eh, lo hemos tenido que, que señalar. Eh, además de todos los otros problemas que tenemos en, en, en las vías, se han comprado este, chatarra al exterior. Eh, el Estado ha tenido que pagar para, para este, eh, recauchutar esas, esas formaciones que han venido de una manera totalmente van fuera de servicio en los países de origen. Y acá este, se, han, se han reconstruido y la ha reconstruido Enfer, la misma empresa de Cirigliano. Pero formaciones nuevas, no, acá las, las formaciones que vas a ver remodeladas son viejos toshivas que han sido refaccionados con plástico y demás, pero bueno, este, han sido refaccionados. Hay, hay muchísimos problemas, problemas mecánicos, muchísimos problemas este, que, que nosotros hemos denunciado en forma permanente. En, en mi mano tengo... Eh, denuncias este, de, de este año, de diciembre del 2011, de enero del, do, del 2012 pero hacia atrás tenemos infinidad de denuncias por diferentes, por diferentes problemas tengo también en mi mano sanciones que hay a compañeros que se han negado a sacar con trenes que no reúnen las condiciones de seguridad Es decir, y, y estas denuncias que yo te digo que hacemos nosotros, las hemos hecho a los diferentes organismos. La hemos hecho a, a, a este, eh, eh, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, que está a cargo de un ferroviario como es Antonio Luna, que es de la fraternidad. Lo hemos hecho a la Secretaría de Transporte, que está a cargo de Juan Pablo Schiavi. Lo hemos hecho también a la, a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas, que eh, es la comisión que, que, que tiene que hacer, eh, que, que ver, velar por el funcionamiento de todas las privatizadas. Esa comisión bicameral, que parece que son bastante eh, rápidos para aumentar, aumentar sus dietas, pero muy lentos para investigar las denuncias que hacemos los trabajadores, nunca nos dieron ninguna respuesta como así tampoco la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Bueno, es largo, podemos enumerar infinidad de denuncias que hemos hecho a lo largo de todos estos años, de denuncias que hemos hecho, inclusive ante, ante la justicia, pero bueno, este evidentemente eh, reafirmamos que las voces de los trabajadores son campanas de palo en este sistema. ¿no?